Y por eso, doctor, estamos elaborando una nueva ley, yo creo que ya estamos al consejo, vamos a proponer que los comerciantes se, se, se dividan en sectores. villaverde por ejemplo, debe atender Che Guevara, ya debe dar su carnet sanitario, debe dar la parte de salud ambiental. Eh, lamentablemente la gobernación está hasta ventanilla única abierta allá para poder recaudar. Ellos ven como una recaudación. Claro, como no dan nada, solo le dan carnet y listo, sin pedir nada. En cambio, nosotros con estos centros queremos que esos comerciantes vengan, de todo se hagan revisar con sus 20, 25 pesos que pagan y le den un carnet de sanidad, pero de verdad, por lo menos le avisen de que está mal los comerciantes solamente quieren cumplir con el documento no le importan su salud y eso es lo que hace durante años no solamente en esta gestión decir que conozco desde los años 90 queré eh, distrito de salud norte antes ahora gerencia de red sigue dando carne sanitario pero bajo qué control y el y los comisarios de la intendencia su cómplice Si no tiene carne no, no puedes vender ya. La, la pobre señora va pero acá debe venir a los centros villa barrito debe atender Villa cochabamba eh, Villave debe atender cheguerada el Carmen debe atender cruz roja popular debe atender divino niño así distribuido y a esas comerciantes hay que, no estamos en contra de ellos estamos en contra de su enfermedad para cuidar su salud tenemos que distribuirlo dividir los mots para mí es bueno eso No sé. Y si estoy equivocado, compañeros, hagámoslo y agarré otra propuesta. Estamos elaborando la ley para poder controlar a los manipuladores de alimentos No solamente a los dueños de la pensión, sino que ahí debe estar todos meseros, coperos, cocineros, todos deben estar perfectamente saludables para no contagiar con las enfermedades al pueblo, al consumidor.